Dit is een música, eh. Uh, ja, sí. Pareciera que fue ayer cuando no tenía nada. Y andaba poniendo el pecho toda la madrugada. Enojado con la vida, nada me importaba. Con la mirada en el suelo y la chumba manchada. Tantos golpes en la vida que ahora los esquivo. Tanto caminé la vida que ahora solo escribo. Tanto le pedí a esta vida que cuide a mi amigo. Que cuando me lo quitó también murió algo mío. Una amistad es cuando no existía YouTube Por allá en el 2004 pateando donde sacude No te apures, yo vengo del viento no de las nubes 100% realidad me encargo de que no lo duden Si se nota en mi mirada cuáles son mis intenciones Ganar millones a costa de mis canciones Entre algún otro rebusque que tengo en los callejones Porque yo nací gitano, quiero multiplicaciones Pa' la mama, 32 y nunca tuve jefe Y ahora este bardero tiene lo que se merece. Fumo de la rucucu, rucu siempre hasta que se anochece. Porque se apagó los pensamientos, pa' que luego empiecen a fluir. En la pista solo hay que sentir. Si no hubiera mandado en la esquina no podría escribir. Ahora tengo un CBD pa' aquel que no puede dormir. Siempre con ojitos rojos, tengo la semilla y por la street. Ahora vine pa' Guadalajara y guardo cada vara Por si me para algún otro can, Ando de caravana, un calavera prendiendo la rama Me encontrarán bailando cumbia colombiana Tengo mil motivos pa' salir de nuevo a festejar Familia sana y cuenta a punto de explotar. Estoy jugando como todo jugador quiere jugar. Cuando despierto, doy las gracias y otra vez salgo a ganar. Sin comparar mi creación, porque me sobran los motivos. Le faltan años para escribir como yo escribo. Sin relleno, sin estribo, con lo bueno del testigo. Sin contar de qué hacen playba cuando yo lo parto en vivo. Y hasta el día de mi muerte voy a sonar como un tanguero. Siempre real, siempre sincero. para que todos esos raperos se acuerden cómo es el juego. Cuando sueltan una pista y aparece el mero. mero, mero.